Sí, nosotros estamos acostumbrados a jugar a entrenar y a jugar con otro clima la verdad con un clima bastante más agradable eh, estos calores los jugadores lo sienten y mucho así que bueno, primero porque pudimos ganar fuera de casa segundo, contra un rival directo y tercero porque este tenemos el, los dos juegos ganados, así que tenemos la diferencia a favor, muy importante. ¿Cuánto les ayuda desde lo psicológico esta victoria? Ganar un partido muy cerrado, donde estuvieron por debajo en el marcador en varios momentos, y cuando, que les costaba en un momento igualar el marcador, y una vez que lo pudieron igualar, pudieron superarlo. Sí, nosotros la verdad que estamos trabajando para eso, para eh, jugar más, más controlado, con un poquito más de paciencia. La verdad que a veces eh, no nos sale bien. Eh, Y también hay una realidad que estamos cortos de plantel. Con la lesión de Fernández Chávez se nos acortó mucho la rotación. Y la verdad que se nos está sintiendo bastante en el aspecto físico. Pero bueno, la verdad que haber ganado este partido nos da un poco de tranquilidad y aire como para pensar en los próximos. ¿Hay posibilidades de un recambio temporal por Fernández Chávez? Y esa es la idea. Esa es la idea porque la verdad que no, estamos bastante sumando muchos minutos algunos jugadores... ...con estos calores, con la seguidilla de partido... ...muy propenso a las lesiones... ...así que la idea es tratar de, de traer un jugador en esa posición... ...la idea es un jugador extranjero, ¿no? ...o internacional... ...un, un jugador, un jugador... ...mientras sea humano, un jugador... ...buenísimo González. ...y uno, un rival obras que le sienta bastante bien... ...le ganaron las cuatro veces en esta temporada... ...sí, es verdad, es verdad... Eh, ...bueno, a veces hay rivales que te quedan muy incómodos... ...a nosotros Ferro nos queda incomodísimo... Eh, no le pudimos ganar nunca y siempre nos, la verdad nos han sacado de la cancha eh, ahora no es que nos quede cómodo, parece que bueno pudimos jugar, desarrollar nuestro nuestro juego mejor eh, y creo que el partido con Ferro del otro día fue un cimbronazo como para hoy entrar bastante más duro